tardes muy Buenas tardes, estamos en Manija de Radio y escucharás una voz extraña y diferente y no tan agradable, pero estamos acá haciendo el aguante en Manija de Radio como todos los jueves a las 15.30, un poquitito más en el día de hoy. Jera en las Palabras. José en los controles técnicos. Buenas tardes, José. Buenas, buenas. ¿Qué tal? Tanto tiempo. ¿Qué programa que tenemos hoy en Manija de Radio? Sí, sí. <risa> salió el equipo suplente del suplente. <risa> eh, pero tenemos a la directora técnica del otro lado de la línea. Buenas tardes, Sandra. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Un saludo para ustedes dos, compañeros este Gerardo y José, muchas gracias por estar haciendo el aguante ahí un jueves más en Manija de Radio y bueno, bienvenidos, bienvenidos a toda la audiencia manijera de los jueves y de los sábados también que nos, nos acompañan en esta revista semanal de la Fogón. ¿Cómo anda todo por ahí en estudio? Bien, ahí eh, preparando... El programa acomodando el tema de la música Y acá el, el operador eh, Que eh, hoy también es musicalizador eh, Dijo, bueno, es el cumpleaños de Charlie Es verdad, viste justo El 23 de octubre cumple 70 Charlie Así que bueno, seguramente lo van a estar homenajeando ¿No? hay en Manija Exactamente, y, y José se acuerda que el año pasado Te operó también en el mismo día Oh, es verdad que trajo la revista de los Stones, la revista sí, no de los Stones no, la revista la Rolling, bien. una Rolling especial sí. por, de, de Charlie y bueno, y estuvimos hojeándola y también hicimos todo un, un un homenaje con diferentes con recetas de de bebidas, de cócteles, así, ¿no? Qué ah. mejor homenaje para Charlie que un programa con, con recetas de cócteos, sí, me acuerdo que, <ríe> sí. que fuimos por ese lado también, además de lo que es musicalmente hablando Charlie García, ¿no? Y nos explica bueno, la que... cultura de, de nuestro país. mira qué recuerdo. Bueno, un uh -huh. año después estamos en esta en este manija de radio, eh, bueno, ahí acomodándose, Eh, para para bueno para poder sostener el espacio en el aire Hoy que no, no pudiste venir eh, Pero uh -huh. pero manteniendo la manija prendida Por supuesto, por supuesto Que no se cuelgue la manija No colgarse de la manija Y a, y a tenerla siempre en mano <risa> ¿Qué, van, ¿Qué van a tener hoy? ¿Podés adelantar algo de lo que va a pasar sí, en manija de radio, Gerardo? Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Eh, Vamos a tener de todo un poquito Como siempre, eh, manija es variado Así que hoy vamos a tener, eh, por un lado, bueno lo que es más informativo Vamos a estar eh, compartiendo un audio que nos enviaron de la red de enfoques eh, Sobre la actualidad de la Lofken Kentreu eh, Un uh -huh. audio de Romina Jones, integrante de la comunidad eh, También vamos a estar hablando eh, de una actividad que se va a hacer el sábado En memoria de Otoño Uriarte Eh, que se cumplen 15 años de bueno de su desaparición seguida de, de muerte. Eh, y vamos a estar hablando con Silio, que está en el Valle, ahí en Fernández Oro, y que están organizando un montón de actividades que también se van a replicar acá en el Bolsón eh, el sábado a las 4 de la tarde. Va a ser en, en, en, en paralelo en varias localidades de la provincia. Eh, también vamos a compartir una charla que mantuvimos con... Eh, Valeria Silva por el Día de la Visibilización de las Personas Intersexuales, que es eh, el 26 de octubre. Vamos a estar compartiendo ahí su palabra. Y después eh, nos metemos en la cultura, como como siempre, como habitualmente en Manija. Uh -huh. En la agenda cultural. En la agenda cultural vamos a estar hablando con Romy, Eh, como, como todos los jueves que nos va a estar presenta presentando la agenda cultural y compartiendo palabras de los cultureros y cultureras de, de la comarca eh, vamos a estar a, eh, hablando telefónicamente también con eh, Abril integrante de eh, la obra teatral La Perrera que se presenta este sábado acá en, en El Hoyo, en la Casa de la Cultura Y también vamos a compartir la palabra de Adrián González y de Mirna, del Lago Puelo, que están conformando una, eh, un, quieren conformar el Consejo Asesor Permanente de Cultura en esa localidad y nos van a estar contando un poco de qué se trata esta iniciativa completito el panorama entonces sobre todo en lo que refiere a cultura no bien sí sí sí vamos a bueno a hacer el esfuerzo de siempre no con tu ritmo porque bueno uno re reconoce sus limitaciones pero vamos a intentar de que entre todo eh, en esta hora y media que, que nos acompaña la gente acá de el hoyo y alrededores eh, bueno hasta las 5 de la tarde Seguramente, seguramente lo van a llevar re bien, confío plenamente en, en ustedes, compañeros, y, y bueno, les deseo mucho mer y, y bueno, y que disfruten, principalmente hay que disfrutar haciendo un programa de radio, y, y en este caso, manija manijas, ¿eh? sí, disfrútenlo. Sí, sí. Gracias, muchas gracias Sandra, eh, nos encontramos dentro de poco. Sí, sí, nos encontramos la semana que viene, el jueves, El jueves próximo ya estaré ahí en estudios eh manejándola también, so, ¿eh? Excelente. Así que bueno, muchas gracias por este, por este contacto, por darme la posibilidad de saludar a la a la audiencia y también aprovecho para saludar a la gente de, del Maiten que nos escucha a través de de la Petumo Lane los los lunes a las 16, ¿no? exactamente. exactamente. <ríe> bueno, Gerardo, gracias. Hasta prontito, muchas gracias. Un abrazo, abrazo mucha amor. Chau, chau. Y ahí pasaba entonces la palabra de Sandra, la conductora, productora, ideóloga eh, responsable de esto que es Manija de Radio. Y bueno, y hoy acá, eh, reemplazándola y tratando de sostener y de mantener prendida la llamita, de manejaje de radio todos los jueves a las 15:30. Las líneas de comunicación eh, para si querés eh, compartir algo ahí de último momento, lo que quieras, 15 491 72 88 es el teléfono de la radio, podés mandarnos un WhatsApp, podés mandarnos un audio, podés mandarnos un mensaje de texto o llamar y eh nos agregás más información en esta tarde. Sí, también recordamos el Facebook de la Radio Américo Fogón, el blog que es de radiofogon.blogspot.com, que puedes escucharnos acá cerca y en cualquier punto del planeta y sus alrededores, ¿no? Vía web radiofogon.blogspot.com y el mail la radio radiofogon@hotmail.com. Este, bueno, ahí hablábamos con Sandra, eh Bueno, ¿cuántas cosas positivas eh, existen? Una, de que nos acordemos de hace un año atrás. Ya es un montón. <ríe> Acordarnos lo que pasó hace un año está buenísimo. Recuerdo aquel día cuando, bueno, era también, coincidía con el cumpleaños de Charly García. Y, bueno, nos acordamos. Y, continuando, y da, para darle la apertura musical, ¿qué te parece si vamos a escuchar a Charly García? Y sigue, sí, eh, se cae de maduro. <ríe> se cae. Vamos a eh, escuchar este tema, llama... Tu vicio, como para darle... Este marco musical a la tarde de Radio Fogón Ahí vamos Yo soy un vicio más En tu vida soy un vicio más Oh, okay. no. Venimos en Manija de Radio, son las eh, 15.49 minutos, TikTok, dice Sandra, <risa> eh, y nos mantiene ahí. Eh, es la hora de hoy jueves, sí. de jueves 21, que este programa se repite los días sábados. A las 4 de la tarde. Bien. Y los lunes a las 4 en la radio Petumo, el 88.7 del Maitén. Del Bien. Manija de radio Comarcal. Exactamente. Bien. Va bueno. para todos lados. Acá compartimos un comunicado o un fragmento un comunicado que es bastante extenso, pero vamos a compartir aunque sea un, una parte y luego un testimonio por eh, como la actualización de ...de lo que viene sucediendo en eh, la Lofkenkentreu en eh, Cuesta del Ternero... Eh, ...esta recuperación mapuche que cumplió un mes la recuperación en sí... ...pero a los poquitos días de la recuperación se generó un, un desalojo... ...un intento de desalojo, un tiroteo y la, finalmente un retén policial... ...que impide la comunicación de la comunidad con el mundo exterior... Eh, por ello se conformó ahí un acampe eh, humanitario Ahí cerca de la comunidad Que ya lleva tres semanas eh, de instalado eh, Y en el día de ayer salió un comunicado en, en, Al cual eh, Radio Fogón eh, es uno de las organizaciones firmantes Que dice alto a la persecución al pueblo map Nación Mapuche eh, Las personas colectivos, colectivas organizaciones abajo firmantes manifestamos nuestro repudio a la renovada campaña de odio y criminalización hacia el pueblo nación mapuche en lucha por la vida y los territorios. Denunciamos la colaboración de medios de comunicación masiva, el gobierno de la provincia de Río Negro y sectores políticos de la derecha retrógrada que pretenden capitalizar electoralmente la radicalización del discurso anti-mapuche. El racismo y supremacismo esgrimido por funcionarios, candidatos, conductores de radio y TV, se aleja de todo principio democrático y pone de manifiesto que el verdadero agente del terror es esta coalición que busca atemorizar a la población para evitar que sigan creciendo las muestras de solidaridad con la LOSC que Quentreu, en Paraje de Cuesta del Ternero, en Río Negro y otras comunidades en resistencia contra el genocidio y el saqueo de nuestros bienes comunes. Consideramos que no es casual que esto suceda en el contexto actual, a 22 días del acampe humanitario de acompañamiento a la Lofkenkentreu, cuando la respuesta del Estado a este conflicto territorial ha sido las diferentes formas de la represión, desde el allanamiento e intento de desalojo forzoso y legal del pasado viernes 24 de septiembre, ...el hostigamiento policial permanente a la comunidad... ...con balaceras de plomo incluidas... ...haber convertido una escuela intercultural... ...en cuartel de fuerzas represivas... ...mantener interrumpido el tránsito en el paraje desde entonces... ...hostigar a las familias locales... ...requisando el transporte escolar... ...que lleva a los niños y niñas a la escuela... ...con policías armados... ...el impedimento de pasar abrigo y alimentos... ...al territorio en disputa... ...la provocación y el hostigamiento permanente al acampe, el fichaje de vecines, comunidades y organizaciones que se acercan en solidaridad y una larga lista de etcéteras a la que no nos vamos a acostumbrar. Eh, frente a este accionar fascista y autoritario, la lucha del pueblo se fortalece en las constantes muestras de acompañamiento judicial y pronunciamientos públicos de personalidades como Norita Cortiñas, Adolfo Pérez Esquivel, Comunidades de pueblos originarios, asambleas y organizaciones sociales como CERPAJ, APDH, Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Originarios... ...y las cientos de firmas que acompañaron el pronunciamiento urgente contra la represión en la ...y el reciente recurso de casación ante el rechazo de la Bias Corpus en favor de la comunidad. Siempre que los gobiernos utilizaron el mote de terrorista para criminalizar a quienes luchamos contra la injusticia y por el cambio social, fue para ocultar el verdadero terrorismo de Estado, efectuado en nombre de la paz social. Ante esta nueva campaña orquestada por montajes mediáticos y judiciales, ante la constante negativa a dialogar con organismos de derechos humanos, ante la movilización de fuerzas federales en la zona de la comarca andina por parte del gobierno nacional, ante el avasallamiento de los derechos elementales de las y los integrantes de la LOFCA en Quentreu, y la virtual suspensión de las garantías constitucionales en el paraje de la Cuesta del Ternero, volvemos a gritar terrorismo de Estado nunca más, desmilitarización de la Cuesta del Ternero, diálogo político urgente con la Lofkenkentreu basta de perseguir y criminalizar al pueblo nación mapuche eh, bueno y la firma, asamblea comarcal contra el saqueo, nómadas comunicación feminista, radio Petum Moghelein, eh, la UAC la comunidad Pufolil de Comodoro Rivadavia, el Pulof en Resistencia de Cusamen, el CERPAJ, Hijos Bariloche y infinidad de eh, organizaciones y espacios de lucha entre los cuales se encuentra Radio Fogón. Más allá de toda esta lectura nos parece interesante escuchar la palabra de eh, los propios integrantes de la comunidad Eh, por eso tenemos gracias eh, a los compañeros y compañeras de la red de enfoques tenemos la palabra de Romina Jones integrante de la Lofgen que nos hace un resumen de lo vivido en los últimos momentos y nos actualiza cómo están en este momento Marimari Kompuche Marimari Kompulamuen Marimari Kompuuenuy Incheta Romina Jones Piñen Kentreu Piñeay ...fei ni lof... Eh, ...feula muli... ...tañi mapu, tañi lof... ...rumeke huinca tregua que che... ...rumeke... ...huesa que che... ...ni mapu... Ni love, rumake, keche, rumake, keche, ni mapu eh, ...cuesta el ternero para gemu... ...buenas tardes, buenos días a todos... Eh, ...bueno mi nombre es Romina... Eh, ...soy parte de la lofkenken treu... ...que hace... Eh, ...más de tres semanas... Eh, viene siendo eh, hostigada, viene siendo amedrentada, reprimida por las fuerzas, distintas fuerzas policiales de la provincia de Río Negro eh, con el aval de la, del aparato judicial y de el gobierno de la provincia de Río Negro en la cabeza de Arabera Carreras eh, nosotros decidimos recuperar el territorio eh, el 18 de septiembre Y ya a partir del día domingo 19 empezó la, el hostigamiento por parte de la policía, por parte de fiscales. El fiscal Arrien se acercó a conversar con nosotros, dio una palabra y obviamente como están acostumbrados a ser eh, estos personajes, eh, no sostuvo su palabra y el día que que se que iba a ser esperar hasta el día eh, lunes siguiente eh, para que nosotros podamos conversar el fin de semana con diferentes comunidades y llegar a un acuerdo para la solución del conflicto. Esto no fue así y el día viernes 24, bueno, entró el, el violento allanamiento supuestamente para identificar personas, luego se transformó en un desalojo. Eh, muchas mentiras, mucha muchas mentiras por parte de medios hegemónicos como suele suceder siempre como sucede en estos casos del poder judicial, del poder político, defendiendo siempre a, a los ricos, a los poderosos nunca ni a los mapuches ni, a, ni, a, ni al ciudadano eh, pobre argentino siempre es en defensa de los ricos eh, a partir del día eh, domingo 26 se hizo Este, se armaron retenes policiales eh, se armó un un, un impedimiento de ingresar al territorio con comida, con abrigo eh, nadie puede entrar ni salir algunos vecinos pueden entrar con algún permiso eh, para pasar a la escuela que queda frente al territorio que estuvo una semana sin clases y usada eh, como centro de operación de la policía de Río Negro por el COER Eh, para pasar a la escuela los niños tienen que pasar dos retenes policiales solo pueden pasar los niños de la escuela y las maestras los padres en caso de que quieran ir a ver a sus hijos a la escuela no pueden eh, todas las personas que van llegan a la cambio humanitario que se, se eh, levantó el 21 el perdón el día lunes eh, 27 de de septiembre las personas que van son todas identificadas con un número de documento tienen carpetas con fotos de, de nuestras, de la gente que está en el acampe la verdad es que es eh, una situación bastante complicada eh, de tensión, se escuchan eh, algunos días disparos desde el destacamento policial se escucha música se escucha eh, fiesta en eh, todo el tiempo nos están hostigando, nos están provocando, eh, están con armas largas, no solo a la vista nuestra eh, de la CAMPE, sino que por por adentro del territorio también ingresan a a, a campos de vecinos, a comunidades vecinas sin permiso, buscando gente, eh, así que bueno, eh, esa es la situación, eh, a, hace ya eh, más de 21 días que estamos eh, con esta situación y no hay un avance ni una muestra del gobierno provincial de querer conversar nunca van a querer conversar con nosotros porque saben que van a que ten, que tenemos la verdad por eso es que no quieren conversar eh, también queremos aclarar que Rolando Rocco no es propietario del, del territorio solo ha sido prestado ese ese esa parte del terreno para que desbaste el el, el bosque nativo y plantepinos el pino es eh para los incendios y eso quedó demostrado en el incendio que sufrió la cuesta del ternero en el verano pasado. Así que bueno, nosotros estamos haciendo responsables a todos estos personajes, a los a las seudos personajes que autodenominados per, eh, a la autodenominada eh, gobernadora de Río Negro, para ver a carreras a la autodenominada eh, fiscal Sendón y a todos, eh, al, al autodenominado juez Calcaño y a todos los que tienen eh, la decisión y están haciendo se están burlando de sus propias leyes están burlando de su propia constitución se están burlando de los propios tratados internacionales que ellos mismos firmaron y como nos llaman a nosotros, nosotros no los elegimos a ellos eh, ellos nos llaman autodenominados, pseudos, mapuche bueno, para nosotros ellos son lo mismo eh, nosotros no tenemos que pedirle a ellos que nos acepten No tenemos que que aceptar más que eh, el pueblo argentino además o los argentinos eh, con mente facha eh, se apropian hasta de, de decir nuestros aborígenes son de tal o cual manera nosotros somos pueblos originarios que tenemos nuestra forma y no tenemos que eh, pedir un certificado a nadie que que nos digan si ustedes son o no son, nosotros tenemos nuestra historia, nosotros tenemos a nuestros abuelos que nos han contado la historia, tenemos la sangre que corre por nuestras venas y no tenemos que eh, justificarle nada a nadie así que les mandamos un abrazo a todos quienes estén escuchando, desde el LOF estamos firmes, estamos dignos a pesar de la situación y vamos a luchar por el territorio, dentro del territorio la tierra está recuperada y la vamos a seguir defendiendo así sea con nuestra vida Así que un abrazo muy grande a todos los que acompañan, a todos los que nos apoyan de diferentes partes de, del país, de Latinoamérica, a todas las comunidades mapuche, de los distintos territorios que se han acercado, que se han manifestado eh, para acompañarnos de alguna u otra manera. escuchamos la palabra entonces de romina jones integrante de la love que que entre que hacía este esta este testimonio para eh, la red de enfoques entonces y compartimos a través de radio fogón como para completar la, la el tema y también eh, darte algo para lo que en lo que puedas participar o, o o alguna propuesta, ¿no? siempre nos gusta terminar con propuesta, eh, te contamos la iniciativa que se llama Abrazo Comarcal a la Lofkenkentreu, es este domingo 24 de octubre a las 11 horas, una caravana que parte desde Plaza Eva Perón en El Bolsón. Eh, sí Así que eh, este domingo 24 de octubre a las 11 desde la Plaza Eva Perón del Bolsón, esta caravana... Eh, desmilitarización ya de la Cuesta del Ternero y la comarcandina Andina, eh, y firman esta invitación eh, a Campo Humanitario y Red de Apoyo. Dicen, muy chiquitito, trae el DNI y los papeles del auto. Sí. Eh, <risa> <risa> bueno, una aclaración que... Te deberíamos medio cumplir todos en, si salimos en auto, pero eh, como están los Con controles... Con más razón eh, yendo y al, en la caravana, porque bueno van a buscar cualquier eh, pretexto eh, para in, eh, impedir que la gente se acerque. ¿sí? Exactamente. Entonces, bueno, repetimos que es el domingo, este domingo a las 11 horas en el Bolsón, va a partir la caravana eh, en apoyo a la lofa la recuperación de tierras de la loft en que entrego y ahí lo explicaba Romina recién esto de cómo eh, todo parece parecería que se resuelve con más militarización de la comarca como los temas de fondo no se tocan, entonces es meter represión para acallar las voces disidentes eh, todo armado para que grandes empresarios eh, puedan seguir manteniendo sus territorios que lo han ni siquiera adquiridos mm. sino que están ocupándolos totalmente ilegal entonces eh, pero bueno como todo el aparato funciona para los poderosos este es importante escuchar es importante reflexionar este, porque en estos días uno va escuchando tantos comentarios claro. eh, mucha xenofobia vemos en, en mucho de nuestros vecinos también si ¿sí? este basta con abrir cualquier página en, en las redes sociales eh, buscar la información y ver los comentarios este, realmente es muy triste que ...que se escriban cosas sin, sin sentido... ...y con mucho desconocimiento... ...estos sí. temas muchas veces opinan sin saber... Eh, ...realmente cuál es la historia del lugar... ...cuál es la historia de... ...en este caso estamos hablando de Lovecraft... que entrego acá en Cuesta del Ternero... Eh, ...cuál es la historia del lugar... ...quienes vivían antes de que esté en este caso Rocco... ...que creo que algo en los 90... ...le, le ceden esas tierras... ...como si 30 años para la vida de una sociedad... Eh, fuera mucho y es, en realidad es nada uh -huh. este, cuando estamos hablando de eh, pobla, pobladores que ya vienen de hace mucho tiempo y recordemos también que en ese territorio mataron a Lucinda Quintu por ahí y luego mataron al hijo ¿sí? este, entonces está bueno participar, informarse eh, y obviamente que desde ya nuestro este acompañamiento a la LOF y el apoyo en, en la recuperación de, de ese territorio exactamente y bueno y nos vamos a escuchar un poco de música que también nos habla de alguna forma de estos temas así es vamos a escuchar a eduardo paillagán si ¿sí? uh -huh. este con un tema nosotros los patagónicos así que vamos a escuchar ahí, ahí buscando el de play ahí sale afinando la guitarra, eh, dándole rosca, y ahí viene la guitarra. Nosotros los patagónicos Andes, surkantu America, en el desierto sagrado que se revela. como el den prometido a tanta muerte y olvido. Nosotros, los patagónicos, voz de río la primavera y en el pudor de los mires y de las lencas somos rojiza mejilla al invier que nos ves nosotros no más que nadie primero a el... Porque nos quemadura, quemadura. el sol de nos botas, del cielo, levantamos las promesas, con adoración Juananieve, la vida se vuelve fiesta. Como las nies para tallarnos el alma soló y cresta y el horizonte dormido en crestar león contra filo nosotros los patagónicos que veníaimos des ha manesiegos y de la noche más larga ha sábado 23 de octubre se cumplen 15 años de la desaparición de otoño, 15 años de injusticia e impunidad. 15 años de impunidad, esa impunidad avalada por un sistema político, poblado de corrupción, complicidad y violación de los derechos humanos. Un sistema de injusticias donde jueces, políticos y policías están unidos corporativamente en todo tipo de delitos. 15 años de una sociedad que mira para otro lado. Pero nosotros no desviamos la mirada. Sabemos quiénes manejan la trata. Quiénes son los jueces que la vagan, los policías que la manejan, los vecinos que la consumen. Sabemos que la trata existió y existe aún en la comarca andina. En estos 15 años el dolor y la impotencia... Nos han fortalecido y acá estamos, para seguir gritando, basta. Nos convocamos el sábado 23 de octubre a 15 años de la desaparición de Otoño Uriarte en los murales de Plaza Pagana. Para visibilizar la trata, recordar a toño y seguir exigiendo justicia por ella y por todos. Música en vivo, micrófono abierto. Proyecciones desde las 16 horas. En conjunto con las actividades que se van a estar llevando a cabo en Fernández Oro. Volando y el arribo. No te lo aguanta sin vivo. Transaste el bombo por un poco de incentivo y ahora todo lo real de resultados conocido. Otilio Uriarte presente. Siempre. Ahí escuchábamos un audio sobre Otoño Uriarte y la actividad que se va a realizar este día sábado 23 a las 16 horas en Plaza Pagano. ¿Sí? Bandas en vivo, proyecciones, micrófono abierto y más a 15 años sin otoño. Basta de trata, memoria, verdad y justicia. Rebeldía al impuesto por vivir, sostenido por el abusivo sistema patriarcal, represivo y destructivo. Expresión de la rebeldía, 20, sábado 23, 16 horas en Plaza Pagano. A 15 años sin otoño. No Ojalá tuviera la energía que hay en vos. Como todo programa en vivo, siempre se nos traspapela todo y nos cambian los planes. Ahí estamos eh, por comunicarnos con Silio, que es integrante eh, de la agrupación FABRE, que están organizando justamente estas actividades eh, a 15 años de la desaparición de Otoño Uriarte. Eh, que Recordemos una joven que era eh, nativa de acá, del Bolsón, que luego se fue a vivir con su familia Fernández Oro. Vamos a estar conversando con Silvio en un ratito, pero bueno, ahí no nos podía atender en este momento, estaba llegando a su casa, así que vamos a hacer la comunicación en un ratito y eh, mientras tanto vamos a compartir otro tema de los que teníamos preparado para el día de hoy, eh, que es una conversación con Sil Valeria Silva, que es una activista de de la visibilización intersexual y también integrante del pueblo mapuche eh, conversamos con ella por el día de la visibilización de las personas intersexuales que es este 26 de octubre y nos va a contar un poco la relación entre esta visibilización y la mirada desde el pueblo mapuche así que compartimos la palabra de Valeria uffe hinta valeria silvapinggué y tuvo un free molepanta tupitagüenca eh, eh, bariloche eh, así que estoy acá y estoy contenta de poder estar en comunicación eh, yo como parte del pueblo mapuche y como persona intersexual digamos como que En ese punto, de o partiendo desde ahí, me preguntaba cómo se vivían las experiencias y cómo se podría revitalizar un, un conocimiento en cuanto al, al cuerpo y la sexualidad del, de en esta parte del territorio, no antes de la colonización. Cómo se pensaba, cómo se vivía y cómo podríamos incluso eh, revitalizar los términos, las palabras, llevándolo a un punto de encuentro, justamente acá en un espacio en un momento, digamos, de la vida año 2021, donde eh, estamos atravesados por un montón de cosas además, te cuento, yo en ese momento empezaba a activar, digamos como justamente como activista por los derechos de las personas intersec que para la gente que no sabe qué es o a qué se refiere, somos los cuerpos o las personas que nacemos justamente encarnando cuerpos que salen de lo que se entiende comúnmente como hombre o como mujer, fuera de los parámetros naturales o lo que se entiende como socialmente no como normales, entre comillas, de lo que es ser hombre y mujer. Y te comento que el 26 de octubre es el día justamente de la visibilidad intersexual. Eh, entonces yo venía a vivir una situación así, en carne propia, de ser una persona intersexual. Y desde esa experiencia yo, como, como Mapuche, me empecé a preguntar esto justamente. ¿Cómo podía ser entendido un cuerpo intersexual en un contexto de mapuche ya sea en la actualidad en el pasado pero siempre cumple contemplando eh, cuestiones territoriales y cuestiones espirituales o de entendimiento de la hitrofilmón game de, de la diversidad de la de lo que sabemos ahora como biodiversidad no la naturaleza como entendiendo eso no que el, que el che que la persona es parte de todo eso y que bueno me llegó su tiempo poder sacarlo en palabra porque fue un proceso también de años de entender primero qué era lo que me pasaba en mi cuerpo, aceptar también que no tenía ningún problema porque bueno, yo este, no, no fui normalizada en cuanto a cirugías en la infancia, que es lo que mayormente se hace en la medicina occidental, esperan que los padres acepten que los que los hijos tienen que ser justamente alterados quirúrgicamente para eh, encasillar dentro de esos parámetros de mujer o de varón pero que bueno eh, trae consecuencias al físico y al, al espíritu y al, a la mente misma de la persona con consecuencias que lo, lo llevan a largo de su vida entonces bueno yo desde ese lado po podía pensar y podía imaginar que podía decir o contar otra parte de la historia decir bueno yo soy mapuche yo también soy intersexual pero a mí no me pasó esto de las intervenciones yo puedo contar otra parte de que se puede vivir con un cuerpo libre de intervenciones y que no es necesario eh, esas eh, intervenciones, ¿no? Esas mutilaciones, por decirlo así. Eh, entonces, con Pula Mien, que estábamos en el equipo, eh, fuimos como activando también, ellos me han acompañado y me han incentivado a que pudiese salir, a pudiese preguntar, incluso en, en algunas entrevistas, algunos que han pasado, eh, gente mayor, incluso, ¿no? En entrevistas... Como de diversos temas de lo que eh, hablásemos son en parte de la entrevista como que les preguntaba si sabían algo se ven escuchados ¿no? y era la verdad que una, una parte interesante se tornó porque salieron eh, distintas voces y, y, y lo que hicimos fue por suerte este comprender que había ahí a pesar de toda la intervención colonial de, de la lengua no impuesta esta lengua y de un montón de cosas, como que en el conocimiento mapuche todavía estaba en ese entendimiento de que esa complementariedad de energía podía estar presente en la naturaleza, en las plantas, en los animales y también podía hacerse parte en el cuerpo, digamos, en la persona y como que, bueno, tenía que eh, ponerle voz también a esa parte de mi activismo como persona intersex y plantearme dentro de, eso, de esa lucha, digamos de la lucha por los derechos de las personas intersex ...como una persona mapuche... ¿no? ...y desde eso... ...todo lo que conllevaba... ...así que... ...la experiencia en la radio mí... ...fue muy enriquecedora en lo personal... ...porque... Eh, ...sirvió justamente para... Eh, ...tomar valor... ...y sacar la palabra... vamos entonces a valeria silva activista mapuche eh, intersexual de eh, bariloche de la ciudad de bariloche eh, que bueno nos contaba un poco su vivencia personal a poquitos días de el día internacional de la visibilidad de las personas intersexuales este 26 de octubre esa made necesita un corazón que la aumento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 Son las 16 y 25, se nos va pasando el programa como sin nada eh, y bueno, y extrañamos enormemente a Sandra y su ritmo y poder hacer todo mucho desde de otra manera pero bueno, acá estamos, estamos metiéndole 154917288 es el teléfono de la radio, de Radio Fogón la comunitaria del hoyo, podés mandar un mensajito algún comentario, alguna opinión de lo que estás escuchando en esta tarde. Eh, y bueno, recién eh, te contábamos y escuchamos también el spot eh, de esta actividad que se va a realizar este sábado en, en memoria y en conmemoración y también en, en manteniendo en alto... Eh, también la lucha eh, por Otoño Uriarte y estamos en comunicación con cilio él es del de, Valle de, de Río Negro eh, y está en la organización de, de las actividades en aquella zona e eh, integra la agrupación FABRE que ahora nos va a contar un poco de qué se trata. Buenas tardes Silio, ¿nos escuchás bien? A ver, a ver. Ahí, no lo estamos no escuchando, lo estamos a ver. No lo estamos escuchando, Hola. a ver ahora. Silio, ¿nos escuchás bien? Vamos a a ver, bueno, ahí. Para, Silio, es ¿eh? que nosotros no te estamos escuchando, a ver ahí. Ahora sí, ahora sí. Ahora me escuchás, bueno. Y te decía que, bueno, saludo a la gente de ahí de Pujet, yo ando hasta hace 15 20 días, también por cuestiones de familia y, y nada, bueno, tengo muy buenos recuerdos allá y estoy pronto a retirarme a vivir por allá, con mi me había ido acá de la zona, me parece. Eh, así que un saludo grande para toda la gente de Puyén y del Oso de Puyén, de toda la comarca, ¿no? Bueno, ¿Hola? sí, sí te, sí, te escuchamos, Silio, sí. te escuchamos. Eh, bueno, contanos bueno. un poco... Eh, ¿Cuáles son la, las actividades y, y bueno y también el fundamento de lo que están organizando para para este sábado bueno lo que eh, hemos organizamos acá en el valle que eh, fundamentalmente acá en Fernández oro donde residía otoño con, con la familia eh, Nosotros somos todos de acá y, y bueno eh, eh, Roberto el papá de otoño sabido bolsón nació Antonio edad pues se vino para acá Y Antonio terminó su su, digamos, eh, su secundario, estaba terminándolo acá en el colegio de Fernández Oro. Fue de allí donde ella volvía para su casa ese, ese día 23 de octubre de 2006. Y... Así que lo que hacemos acá es recordarla con actividades donde hay una marcha, como todos los años, se recorre Fernández Oro y después se termina con una actividad de música y, y dispersión para los más chiquitos donde se trabaja sobre la conciencia social no para que no vuelvan a suceder esta cosa acá que lamentablemente eh, la ciudad vecina acá de chicoletti es eh, ya lleva de, eh, de poco tiempo 16 mujeres muertas en fernández Oro tenemos cuatro o cinco mujeres muertas entonces hasta otoño y bueno todo esto, esto no tiene freno lamentablemente Vemos que el Estado no se ocupa en lo que se debe ocupar eh, y no tienen a nosotros la deriva. Si me permitís, eh, nosotros, fíjate que después de la resolución está con la Corte Suprema de Justicia, habilitó al Ministerio Público a continuar con la investigación. Lo que hizo fue volver a fojar cero todo, claro. dejar dentro de la dentro de la causa, este, dejar a lo mismo sospechoso eh, una causa que tiene seis imputados. 40 cuerpos de expedientes no sé, como 20.000 registros telefónicos que nunca fueron escuchados que sorpresa, después de 10 años que la garcía garcía la jueza original se la expulsó por incompetente nunca dejó la llave de, de la caja fuerte donde correspondía por lo que dentro de esa caja fuerte durante 10 años tuvieron almacenada documentación no solo de otoño, sino de otros casos de acá de la zona y hoy Este, nos dan un año para revisar todo eso y, y bueno, ahora se pidió otro año más porque no nos no llegamos con los tiempos. Ahí hemos encontrado cosas que es increíble, grabaciones, fotos y bueno, un montón de documentación que ahora se está tratando de, de poder este, verificar y, y sacar toda la, la, la pruebas más posible de ahí, ¿no? Usted, eh, sí, sí, sí, decime Silio, sí, se continúa, continúa. Sí, no, te decía que bueno, que esto, esto a nosotros nos significa un dolor tremendo, una angustia tremenda, porque acá eh, eh, lamentablemente la justicia provincial sigue funcionando como siempre, eh, acá eh, matan personas, no solamente mujeres, hombres en Río Negro, y justicia evidentemente hace oídos sordos en los reclamos, es eh, eh, más, Eh, actúan cada vez peor en contra de los reclamos nosotros hemos marchado y nos han, nos han maltratado nos han insultado nos han perseguido por eso lo he hecho de reclamar y esto uh -huh. me hace parecer mucho si me permitía lo que está pasando también ahí en en, en, en, en que entre o en el en, en, en, en, con, con, la, con la gente del LOF eh, ahí en Bailoche mataron a Nahuel matando a Santiago y, y hoy me entero acá por los medios que siguen mandando policía para Bozón Que la, la nación está mandando policía a la gendarmería y a, a Bolsón para reprimir. O sea, nos damos cuenta que acá el Estado, para defender a, lo, a la gente humilde, a los pobres, nunca va a tener herramientas. Pero cuando se trata de defender rico están todos preparados. ¿sí? Lo digo con mucha indignación porque uh -huh. hace pocos minutos que me entero de esto. Uh -huh. Porque estaba en Neuquén tratando de comunicarme con por la actividad del SAO que tenemos acá y de repente me... me me avisan de esto y, y me indigna porque nosotros estamos pidiendo que intervenga la justicia como corresponde y hacen oídos sordos entonces bueno, está horrible todo esto eh, acá sí. tenemos metido al, comi al comisario Víctor <coughs> Cufré que era jefe de la policía claro. de la provincia de Río Negro y miscubido en esta causa eh, a es la cual se le inició una causa también uh -huh. tenemos a, a Miguel Sáy que fue el gobernador de la provincia que nos ofreció a la familia este, hasta un teléfono privado para comunicarnos cualquier cosa y cuando ahora se abre la caja fuerte y empezamos a mirar los expedientes y la escucha y todo eh, no tenían controlado nosotros claro nosotros estábamos nosotros con los teléfonos pinchados cuando en realidad los seis eh, asesinos de otoño que no soy yo que nos dice sino las pruebas tan fundamentadas por Eger perdón, que es el, el perito que nosotros estamos pidiendo que vuelva a asumir en la causa encontramos que los sospechosos que son los mismos de siempre no Caus, Antilaf Lafre, Lagos Saavedra Calfiqueo son los seis mismos que la Corte Suprema dice que tienen que volver a ser imputados en la causa después que la, la, la jueza o que la justicia anterior lo había dejado libre y esto no es que nosotros presentamos prueba eh, ahí en Buenos Aires todo esto y volvieron a darnos la posibilidad de que nos enjuicien esta gente circula por Fernández solo como si nada. Y entre el papá de Otoño, junto con, con las tres hijas y con el, el, con el hijo, se tuvieron que ir de acá vivía vivir a Bolsón. Están una toma en Bolsón, con poco trabajo. Y, y vemos acá los delincuentes, estos seis delincuentes, que se nos andan chocando en la calle cuando no vamos a caminar o vamos al lado los cruzamos por la calle como si nada. Es terrible esto, es terrible, uh -huh. para nosotros es angustiante, es terrible, necesitamos que esto tenga un corte, que se haga algo, ¿viste? que, que haga algo? No sé, nosotros no confiamos en la justicia, pero sí. por lo menos que no vuelvo a ver otro. Ustedes, Silvio, eh, justamente frente a este sí. am, accionar eh, cómplice, sí. lento y, y en contra de la gente, de la justicia, eh, ustedes se han conformado también como una agrupación eh, FABRE eh, nos podías contar Exacto, un poquito Favre. de qué se trata FABRE es una asociación de familiares y amigos eh, víctima de represión estatal Otonio es una víctima de la represión estatal, porque el Estado nunca se hizo responsable de lo que ya pasó el trayecto que ella tenía que hacer desde el colegio hasta su casa es un trayecto que hasta el día de hoy sigue sin estar iluminado Es una chacra es un lugar que va a una chacra y, y no hay custodia eh, y bueno eh, hay algunas casas entre medio digamos del camino que fue donde desapareció toño eh, lo, lo, los perros que, que, que pusjan acá a disposiciones de fueron derecho a un patrullero y a la casa de uno de los de estos seis delincuentes inmediatamente eh, la justicia del río negro sacó a esos perros de del control y pusieron a los perros de Río Negro y después decían que el olor que había en el patrullero era del papá de Otoño o que había salido con la con el patrullero a buscar Otoño el papá de Otoño no tiene el mismo olor de Otoño claro. no tiene la misma ropa entonces todo esto no, no no ha venido ahogando no ha venido cada vez generando más bronca, más, más impotencia pero la lucha nunca la bajamos nunca, nunca bajamos los brazos como decimos nosotros nunca cobardamos Y bueno, estamos acá al cañón, siguiendo la luz. Contanos entonces qué, qué actividad se hace entonces, el sábado. No, no quede por lo menos claro. Eh, el, sábado, el sábado hacemos una actividad de una marcha donde vamos a pasar frente al colegio, frente al, al, al, al polideportivo con el nombre de Otoño, y después vamos hasta la plaza donde va a haber una actividad que van a ver tres bandas tocando y va a haber actividades para chiquitos para nene, no porque te puedo asegurar que muchas compañeras de otoño que en ese momento tenían 15, 6 años tienen 30 años claro. están muchas con criaturitas, con hijos y esa marchan de la manito de su hijo este para para recordar a otoño y nosotros eso es engustiante, uh -huh. verla de chiquita este, caminando ahí con nosotros y, y hoy verla encabezar la lucha, encabezar la marcha junto a sus hijos, este, pidiendo justicia, es doloroso y sumamente indignante porque ellas deberían estar en su casa pasando un buen día con sus hijos y tienen que estar preocupadas y mostrándole la realidad que tenemos en esta provincia. Silio, ¿no? uh -huh. te agradecemos mucho sí. la, la palabra y bueno estaremos conectados el, el sábado eh, bueno porque también se va a hacer una... Una radio sí, sí, abierta sí. también acá en la plaza Pagano del Bolsón Y vamos a estar como radio eh, retransmitiendo eh, lo que lo que sucede bueno allá en, en Fernández Oro, acá en el Bolsón Y tengo entendido, también va a haber una comunicación con la gente de Trelew Que también se va sí, a sí. conectar en este día se va a Sí, probablemente la gente, de, por lo que me comentaban ¿no? hoy, iba a tratarse contacto a la gente de Viedma También para, como, para conectarse, ¿viste? y difundir esto que que nosotros más le agradecemos a ustedes como medio de difues que, que, que, que, que, que traten de, de, de informar de esto que lo, que, lo que, la, que, la, que, la, que la gente se entere porque es fácil olvidarse de las cosas feas uh -huh. ¿sí? pero hay que tener presente para que no vuelvan a pasar te agradecemos un montón cilio y te mandamos un abrazo grande a vos y a tus compañeros y compañeras allá en el valle Bueno, igualmente, un abrazo fraternal a toda la comarca, y bueno, ya nos estaremos viendo para allá. Eh, así que un, un, muchísimas gracias por, por ocuparse, por recordar a Otoño, y por hacer hincapié en que la gente también eh, tenga memoria. Gracias gracias a la gente de, de, de la comarca. Un abrazo, un abrazo, Silio. Hasta pronto. estábamos en comunicación entonces con Cilio, integrante de Fabre, familia, familiares y amigos de víctimas de la represión estatal de allí de Fernández Oro y, y la zona del Valle al Alto Valle de Río Negro y Neuquén eh, por esta actividad el sábado en memoria eh, y exigiendo justicia y basta de impunidad por Otoño Uriarte. Esa madera necesita un... Bien, eh... Eh, seguimos ahí en Manija de radios cha en segunditos nada más, nos vamos a estar comunicando con Romina, sí para la agenda cultural eh, de esta semana, este fin de semana, nos quedan también audios, nos queda la comunicación con Abril de la Perrera, así que bueno, eh, cortina y comunicamos con, con Romina para que nos pase todo el parte eh, artístico de la, de la Comarca Andina para este fin de semana. No merescas. Ojalá tuviera la energía que hay en Tenemos como todos los jueves en Manija de Radio el espacio cultural, la agenda cultural eh, de esto que ya estamos en primavera, la primavera cultural en la comarca y estamos en comunicación con Romina Georgi. Buenas tardes Romina, ¿cómo estás? Hola Gera, buenas tardes, buenas tardes a toda la audiencia y por supuesto un saludo muy especial para mi amiga Sandra Canosa que seguro que nos está escuchando sí sí, está eh, pisándonos los talones ahí a través del <risa> teléfono eh, y bueno y estamos muy muy agradecidos por esta oportunidad de hacer manija de radio eh, y bueno y de estar en comunicación con vos que nos cuentes un poco eh, qué es lo que se viene este fin de semana o las semanas siguientes Este fin de semana como siempre sigue creciendo la primavera cultural y este capítulo 23 lo tenemos a Fede Cusolito el gran cantautor de la Corte Andina que nos va a estar presentando su espectáculo con música envueltas en poesía canciones de amor mucho glam que si está Fede hay mucho glamour también así que tenemos el honor de tenerlo en nuestra primavera cultural y para eso tenemos un audio para escuchar donde Fede nos hace la invitación lo escuchamos buenos días ¿cómo están todos? bueno mi nombre es Fede Cusolito y canto y cuento canciones y estoy muy contento porque este sábado 23 de octubre a las 21 horas en Ave Fénix estaré cantando mis canciones así que bueno los quería invitar eh ...los quería invitar especialmente... ...para que se vengan... ...para compartir... ...siento que... ...es un tiempo bravo... ...estamos... ...sabrán todos atravesando... Eh, ...grandes aguas... ...y mares... ...así que... ...siento que, que... ...hay una necesidad de convocarnos en la ronda... ...de... ...de cantar... ...de contar... ...de sensibilizar y... ...y bueno... ...tengo tengo ganas de compartir eso creo que las canciones generan un poco eso más que yo es un un cotidiano que llevo en, en mi casa en mi adentro y, y lo comparto y la idea es eso, que, que las canciones, más allá de los estilos y de los efectos que puedan tener eh, sean, sean una llegada linda a todos Y que nos hagan bien Así que bueno Eso es un poco lo que va a pasar Poesía, un poco de risa Y las canciones adelante Y el arte como estandarte Sábado 23 de octubre 21 horas a Ave Fénix Primavera cultural Y los espero ah, reserven en Fénix bien, nos recomendaba entonces Fede Cusolito reservar en Fénix eh, para, para ver su Eh, espectáculo, Romina ¿estás ahí? Sí, estoy acá por supuesto, a contarles que el valor de la entrada es de 500 pesos y para ir a ver a Fede Cusolito tenés que mandar un mensaje al 2944-201022 que es el teléfono de la prima también en Facebook, en Instagram así que están todos invitados Y voy a contar también una muy buena noticia porque en la semana que viene se va a llevar a cabo la Fiesta Nacional de Teatro en la provincia de La Pampa y nos van a estar representando como en la, como provincia de Río Negro la tres espe, dos espectáculos que son nuestros, son de acá de Bolsón. Primero Delirio, te cuento que Delirio ganó de teatro para ir al nacional y las chicas ya el viernes salen para La Pampa para representarnos con su obra y también invi fueron invitadas las octetas también nuestras octetas del bolsón que van a dar apertura y cierre a la fiesta nacional del teatro y otra cosita que es fiesta del postre en el Centro Cultural Galeano como algunos saben, se armó un grupo de género el año pasado y nuestra compañera, que es la que coordina ese grupo de género, Carla Lucero, fue invitada por la Fiesta Nacional del Teatro para dar una charla. Así que a nosotros nos llena de orgullo poder representar la provincia en distintos aspectos, tanto en el tema de género como también en lo cultural. Así que es una muy buena noticia. Buenísimo, buenísimo, Romi. Eh, como a pesar de todo que que está todo hecho para que no se haga nada, eh, se hacen un montón de cosas y de calidad eh, y con contenido, ¿no? Sí, totalmente. En el verano con el verano cultural fuimos la única localidad de la provincia de Río Negro que que llevó a cabo tantos espectáculos y como también Lo mantuvimos durante todo el año y también la gente responde, va a ver los espectáculos, se agotan las entradas, así que estamos más que felices también contarte que ya estamos preparando para el verano que va a ser en el predio, no se va a levantar la carpa, y los payasos y las payasas de la Carpa Teatro ya estamos armando un espectáculo increíble, distinto a todo lo visto, así que quiero que sepan, queremos que sepan que estamos trabajando para que el pueblo reciba, toda la comarca reciba eh, un, un espectáculo de buena calidad y con todo el amor que ponemos siempre. Buenísimo, Romy. Ahora, en un ratito, vamos a conversar con Abril, eh, que nos va a contar un poco de una presentación acá en El Hoyo, en la Casa de la Cultura, justamente también teatral de La Perrera, que nos has estado recomendando en otros programas de Manija de Radio eh, y que se vino para este lado del, de la comarca. Sí, la verdad que es una alegría eh, que acá en El Hoyo eh, podamos ver este tipo de espectáculos que La Perrera súper recomendable, chicos, para es para niños, pero también es para adultos. Nos llevamos los adultos un gran mensaje, un espectáculo hermoso que vos decías con Abril Beato, con Bruno Vega, con la dirección de, de Guido Arena y la verdad que es un espectáculo recomendadísimo para toda la familia. Bueno, Romy, te agradecemos mucho la palabra y seguramente la semana que viene Eh, nos traerás más eh, agenda eh, y con Sandra de este lado del micrófono. Por supuesto que sí, vamos a estar preparando el programa para el jueves salir al aire y contarles lo que se viene la semana que viene por lo pronto este sábado a las 21 horas en Ave Fénix Fede Cusolito, no se la pierdan les mando un abrazo y buen fin de semana. Igual por ahí hasta prontito. Hasta pronto Bien, y así pasaba la agenda cultural, no perdérselo de Cusolito eh, Y como siempre, cada programa tiene su estructura y, y esto Sandra me lo dijo encarecida, me lo repitió más de una vez Después de este bloque viene algo de música Y tiene que ser algo de música comarcal Comarcal regional Vamos a escuchar una banda muy conocida Que grabó hace un tiempo atrás Grabaron en un ciclo llamado Baja Tensión en el Bolsón ¿Sí? Una banda que hace bailar a toda la comarca, a Despierta Caracol. Muy bien. Thank you. esta este cumbión acá que nos ha hecho mover el esqueleto un rato, después de transpirar mucho seguimos, le agregamos transpiración eh, bailando una cumbia, pero que nos sirvió para relajar porque veníamos como en un ritmo bastante mucho más elevado al que uno acostumbra. Eh, se nos ríe acá el operador 154917288 es el teléfono de la radio Si te querés comunicar, mandarnos un saludo o revolearnos algo eh, Pero antes de eso eh, vamos a, a saludar a Abril Que está del otro lado, integrante de La Perrera La Hora de Teatro que se presentará en El Hoyo este sábado Buenas tardes Abril Hola, buenas tardes, Jera y a todo el equipo, ¿cómo andan? Muy bien, muy bien, muy contentos acá de escucharte otra vez en el aire de La Fogón, te, te extrañamos. Día, <risas> sí, yo también les extraño, voy cada tanto a, a Pogón, La Fogón, con todas las siempre, y bueno, siempre me doy una vuelta por allá así que bueno, bueno. decían lo de la o sea, cumbia bailar verano así que que bueno qué divertido bueno Abril eh, te vas a venir para el hoyo se van a venir junto con Bruno eh... este sábado para acá para el hoyo a, a presentar este espectáculo La Perrera eh, bueno contanos eh, de qué se trata por qué tendríamos que ir a ver La Perrera bien. Bueno, primero les cuento que llegamos el sábado a las veintiuna horas en la Casa de la Cultura, eh, los jugulares. Bruno y yo hacemos de Baru y de Pelusa, dirigidos por Guido Arena, es una obra que es para toda la familia, pueden ir desde niñas, abuelos y abuelas, eh, y hoy tendría ir a verla porque es una obra teatral, musical, con canciones en vivo, cantadas, eh, y con personajes grotescos que nos van a contar una historia común, la de un amigo cacho, pero desde un lugar más poético. Así que esa es como lo que digo, porque tendrían que ir a verla, para meterse un ratito en el universo de los jugulares de la Edad Media, viviendo en la modernidad. Viviendo la modernidad en esta modernidad, no cualquiera. Sí. no cualquiera. En verdad, no si sé, ya terminó la edad moderna, en, no sé muy bien ese dato histórico, pero le digo modernidad tal cual este presente, en contraste con la Edad Media, ¿no? Bueno, ¿y qué repercusiones viene teniendo la la obra? Porque la vienen presentando ya hace rato, bueno, muy en pandemia, así... Eh, como con muchísimo protocolo y ah, desde hace un tiempito un poquito más libre la cuestión eh, qué, qué repercusiones han tenido hasta ahora con la obra y sí, la verdad que reviene estrenamos el noviembre del año pasado y sí, tal cual las primeras 10 funciones fueron para 5 después para 8 personas así que era bastante difícil salir en sentido un público fuerte, pero la verdad que nos acompañaron eh, más personas, pero bueno, a poco se fue abriendo y fue 5, 10, 15, 20, y por ejemplo estas últimas semanas estuvimos haciéndola en una escuela tanto en el Instituto de Formación Docente en Bolsón, como en parte del Bicentenario, vino a la escuela de New York Kinko, el CEM 10 110, el CEM 30, el CEM y bueno, ya ahí estamos hablando de 70 jóvenes así que se va ampliando cada vez más, cada vez más la capacidad y ahora en el 8 ya creo que el aporo es del 70% así que eh, hay lugar para toda las familia Qué bueno, qué bueno ¿Y qué dicen los jóvenes, las jóvenes de La Perrera? Y es muy interesante porque dicen cosas muy, muy diferentes muy diversas cuando termina la obra, solemos con la escuela dar como un rato de, de charla, que nos pregunten lo que quieran, y por ahí a veces nos preguntan desde, eh, ¿cómo empezaron con la actuación? Porque están por ese lado, eh, nos preguntan mucho, ¿cómo hicimos para aprendernos los textos? Es como la pregunta de la escuela, siempre nos dicen eso. Eh, sí es difícil interpretar muchos personajes, porque aparecen varios, y Después nos sorprendemos mucho porque cuando nos preguntamos, bueno, ¿de qué trata la obra? Nos han dicho unas cosas que que son muy lindas e interpretaciones que no no habíamos pensado, porque por ahí nosotros trabajamos algunas temáticas que tienen que ver con con eh, la flexibilización laboral, uh -huh. eh, visto desde una mirada claunesca, con, digamos, el perseguir los sueños y los que nos gustan la vida, y a veces sus respuestas otro día y para mí habla de qué camino tenés que tomar. Y otra decía, para mí habla de lo que de lo que venís flasheando tenés que hacerlo. Y otra por radio decía, no, para mí habla de que también los perros son personas eh, son eh, no, personas no dijo, son seres como superiores a las personas y que no podríamos trabajar de ellos. Y bueno, se va surgiendo cosas que nosotros no, por ahí no vamos pensando mucha relación también con el perro eh, claro. que, eh, así que bueno, nada, está buenísimo reproducción qué bueno, qué bueno, bueno, veremos qué qué pasa acá en el hoyo eh, repetinos sí. entonces la, la invitación es para este sábado, 23 de octubre a las 21 horas en la Casa de la Cultura que está hermosa, tiene unas butacas hermosas, rojas un escenario también muy lindo y quería también dejar en claro que la entrada del precio sugerido es 500 pesos, pero que eh, se acerquen, no se queden con las ganas y pueden colaborar con lo que tengan y puedan y si no tienen, les invitamos y uh -huh. si vienen en un grupo familiar grande también les ofrecen precio que, que, ah, que vayan hay que ir directamente, no hay que reservar con anticipación Eh, si vas, está todo bien. Pueden reservar a mi número como para asegurarse la silla, que es 2944-3022-69. Ahora igual lo vamos a repetir, ¿eh? Dale, genial. Buenísimo. Bueno, Abril, te mandamos un abrazo grande. Gracias ahí por esperarnos, eh, que sí, bueno, sí. se nos hizo un poquito más larga la eh, del horario que habíamos quedado. Eh, y bueno, esperemos que salga muy lindo y te esperamos cuando quieras acá en la radio. Bueno, muchísimas gracias. Les mando un súper abrazo y nos vemos pronto. Besitos. Gracias. está prontito. Saludos a Bruno. Hablábamos entonces con Abril Beato de Los Juglares Este grupo de teatro que presenta La Perrera este sábado acá en El Hoyo Y si querés asegurarte la butaca Tenés que comunicarte al 294-430-2269 2944-302269 Ese teléfono de Abril y le pedís tu butaca Sí, hace tu reserva Eh, que hoy también lo decía Romina hay muchas ganas de salir de hacer cosas, de ver, de escuchar entonces, y más aún esta obra que la super recomendamos que es La Perrera que la vimos allá cuando se empezaron a abrir las eh, actividades en, en Lago Pueblo y obviamente las recomendamos con un trabajo increíble de Abril y de Bruno, así que asegur recomendación, asegurate la entrada, llamá al Abril decirle cuántas entradas querés y bueno ahí ya te aseguraste el lugarcito para este sábado en casa de la cultura del hoyo a las 9 de la noche y ya que mencionaste el lago pueblo eh, vamos a seguir en la cultura y, eh, y, y nos vamos así que eh, ¡No, tremendo dijiste el eh, lago pueblo para tengo algo para lago pueblo vamos a ver qué tenemos eh, mira tuvimos una comunicación eh, con adrián González eh, que es que eh, Eh, un eh, eh, trabajador de la cultura de ahí, de Lago Puelo eh, que están realizando una iniciativa allí para conformar el Consejo Asesor Permanente por la Cultura del Municipio de Lago Puelo eh, si querés, escuchamos a Adrián que nos cuenta eh, de qué se trata esta propuesta Hola Radio Fogón, mi nombre es Adrián González, soy músico folclorista del Lago Puelo y quería comentarles brevemente la iniciativa desde un colectivo de artistas de conformar el Consejo Permanente eh, de la Cultura en pueblo bueno La idea es trabajar conjuntamente con la municipalidad, con la parte de cultural y acompañar la gestión y bregar... ...por los derechos de los artistas trabajadores de, de la comarca. Así que los invitamos a la reunión que se va a realizar el día lunes 25 a las 20 horas... en ...donde se van a dar los primeros pasos para la conformación del Ente Regulador. Este, fuimos a hablar al Consejo Deliberante y nos dijeron que, bueno, que estaba esta posibilidad... ...que dentro de la Carta Orgánica donde mmm, podíamos hacernos eh, notar y valer y votar y hacer valer nuestros derechos. Así que bueno, bienvenidos para el lunes 25 a las 20 horas en el edificio de cultura del Lago Pueblo. Muchas gracias. Ahí escuchábamos entonces a Adrián que nos hacía esta invitación y ahora vamos a escuchar también a Mirna... Eh, compañera también de eh, la misma iniciativa que complementa un poco más esta información. Hola a todos, un gusto abrir este puente de comunicación para darles la hermosa noticia que estamos organizándonos desde Lago Pueblo, desde cultura, desde los artistas de Lago Pueblo eh, para conformar un consejo permanente asesor de cultura. Esto es una convocatoria pública abierta que ya venimos tejiendo con la Secretaria de Cultura y eh, un concejal que nos está acompañando. Y la idea es eh, que esta invitación sea abierta a quienes realmente se sientan parte de la cultura de pueblo y a todos los artistas que construimos día a día cultura en un marco de participación democrática, democrática, y justamente estamos fundamentándonos en el artículo 12 de la Carta Orgánica que habla de que esta participación sea de calidad. Por eso queremos hablar y debatir qué políticas culturales queremos y empezar a trabajar acompañando la gestión del momento, la que toque. Por eso lo más importante es acá la participación para que esas políticas sean un reflejo de lo que queremos ver. Así que están todos invitados. Este lunes a las 20 horas en Cultura del Lago pueblo Los Notros y El Maki. Gracias. Bueno, agradecidos aquí también eh, por la palabra de Mirna y de Adrián que nos contaban de esta iniciativa que será el lunes y que seguramente eh, bueno le daremos continuidad a ver Eh, cómo sigue, cómo se concreta y por qué caminos va rodando esta propuesta eh, bueno que siempre nos interesa desde aquí, desde Radio Fogón promover la cultura, promover el arte, promover la expresión de la gente Bueno, ya nos pasamos 5 minutos de las 5, TikTok, le mandamos un abrazo enorme a Sandra, le mandamos un abrazo enorme a Gonzalo Vera, que es el, el, el operador titular. El preferido. Eh, el preferido también, ¿no? Quería decirlo, pero lo dijiste vos, así que bueno. Habilitar. Eh, que bueno, y acá estábamos humildemente haciendo la, el aguante a Manija de Radio y eh, continuando con esta posta radial que eh, bueno, de la cual también es parte Lucas Martín, también como operadores de este espacio, hablando de ellos justamente hoy a las 21 horas, eh, tenemos en vivo eh, Maldito Rock así que eh, les dejamos ahí la inquietud para que sigan prendidos de la radio todo el tiempo que puedan así no se pierden nada Eh, nos despedimos. Nos despedimos, estuvimos, hacemos un recuento así, estuvimos charlando con eh, Concilio, que nos estuvo contando eh, de la movida por Otoño Uriarte. Que va a pasar en Bolsón también este sábado. Este ¿sí? sábado que vamos a estar transmitiendo por Radio Fogón a partir de las 4 de la tarde. así que Bien, eh, eh, en... escuchamos un audio de Romina Jones, de la Love que entreu que dio un... Un panorama y una... e informando cómo está la situación ahí, ¿sí? Y también un contexto socio-histórico. Exactamente. La... Uh -huh. También estuvimos eh, escuchando la palabra de Valeria Silva... Eh, activista mapuche e intersexual de Bariloche por el Día Internacional de la Visibilidad Intersex Sí, eh, hablamos con Romina que siempre nos trae el bloque cultural y nos recomendó a fe de Cusolito Exactamente, y nos metimos de lleno en la cultura y estuvimos hablando también con Abril Beato por la obra teatral La Perrera que se presenta acá en El Hoyo y también con, estuvimos hablando con Adrián, con Mirna, que nos contaron la iniciativa de conformar el Consejo Asesor Permanente por la Cultura del lago pueblo Bueno, eh, creo que así fue un compilado de todo lo que está pasando en la comarca Sí. Es como si fuera una vacuna Sputnik, pedimos, pero de, eh, de In... todo, de información, <risa> cultura, sí, y te, te metimos la primera dosis, la segunda y la tercera, todas juntas. Eh, así que si te sentís un poco mal después del programa, bueno, ya se te va a de, de, ir el... Que Sputnik. no es culpa de Sandra, si, sino de los que estuvimos acá, que vos y yo estuvimos a... Así que bueno, eh, mira, esto de que... También lo hablábamos en el programa de la cultura, de las cosas que se empiezan a ver y la posibilidad de salir. Estaba escuchando un tema, ya digo, este tema va para este momento, que no fue escrito en pandemia, de la Bersuite, sin cordera, este Que habla de esto de salir, ¿sí? En este momento en ese momento lo hacían esto, que te come la pantalla, y ahora todos tenemos ganas de salir, compartir, encontrarnos con otros y pasarla bien, ¿no? Sí. Como de eso que... se trata bien así que nos vamos escuchando ese tema dale ¿te parece? dale dale así que nos vemos nos, nos vemos escuchamos. nos escuchamos protito el sábado a las 4 por Radio Fogón y el lunes a las 4 por la ley bien y el próximo jueves 15.30 manija de radio eh, seguramente con Sandra eh, bueno vemos ahora quizás lo seguimos nosotros <risa> no, no te asustes Sandra cerruchando por la manija de radio nos vemos buena semana Uso que nos invita a disfrutar Tenemos todo dado para ganar Este es un nuevo año y es una nueva oportunidad Podemos cambiar todo lo que está mal Somos la vieja especie que se resiste a la extinción Pensando siempre que nada se perdió supervivence i revolu no tiene dueño la realidad